pobres como para eh, despuntar el vicio analizar la política internacional amor de arranque de lo que se viene porque en la señal y en los especiales de la gráfica vamos a tener a estos analistas que han escuchado hoy y a todos los demás también vamos a tener a Alexander Kole y a la gente de Democracy Now! desde Estados Unidos vamos a tener a Néstor Grozowski a Julio Fernández Baraiva, a mi amigo el turco Aramaronian y todos aquellos que conocen la actualidad del continente y del planeta para seguir elecciones que informativamente tienen poco curso en los medios argentinos pero son trascendentes a nivel continental. Los saluda Gabriel Fernández, así pasaron los especiales de La Gráfica.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 19 horas 7 minutos cerrando la semana a todo ritmo no fue una semana bien a la carrera informativa hago dos comentarios simplemente después pasamos realmente a la información pero por qué dejarlos pasar porque en la portada de Infobae, Alberto Fernández defiende a los ladrones. No sé cómo hicieron, pero lo pusieron defendiéndolo. Y en la tapa de Clarín dice que el desplazó a tres jueces que investigan a Cristina. En realidad, esos jueces vuelven como corresponde a sus tribunales de origen. Dos informaciones como para despuntar ¿eh? la idea de cómo proceden los medios concentrados. Lindo el material de Estados Unidos. eh Va a venir más, como les decíamos recién. Este tipo de especiales vinculados con la política internacional que nos interesa especialmente en la señal. Eh, descuento que eh, hoy eh, se presentó el mega plan de seguridad incluye la formación de 10.000 efectivos de la policía bonaerense, el despliegue de casi 4.000 uniformados de las Fuerzas Federales Alcon Urbano, la construcción de 12 unidades carcelarias, la remodelación de comisarías provinciales y la instalación de 4.000 paradas seguras con botones antipánico en estaciones de trenes y colectivos. Alberto dijo, vamos a ser implacables con los que se creen más vivos que el Estado. Contra el crimen estamos unidos todos, los oficialistas, los opositores y los ciudadanos, afirmó y aclaró con la ley en la mano. Estamos arrancando una edición con voces muy singulares de la señal.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 no más Messi en Barcelona va a seguir jugando con la camiseta azulgrana es decir, no viene ni a Rosario ni al bosque, pero Diego se queda en el bosque y sigue llamando por teléfono porque parece que quiere trotar un poco el morocho, pero de otro tema nos va a hablar el querido Martín García, referencia clara, histórica de la comunicación al popular esto nos dijo sobre es presente Hola Gabriel, eh, me fijé particularmente en, el, en la conversación con TN de Alberto Fernández, la hora 45, que habló con, con Bonelli y el socio, y la verdad que estuvo bien Alberto Fernández. El tema de la ley de medios que le picó a algunos amigos nuestros, la posición histórica de de alberto fernández digamos él cree que fracasó porque en vez de hacerse para estimular la, la producción eh, lo que se hizo fue una ley en contra de clarín cosa que nunca fue fue así pensé que tiene tiene digamos una mirada sesgada Eh... Lo que él dice que se podía haber resuelto con, con la ley antimonopólica la verdad es que nunca se planteó es más siguió engordando eh, este todo lo que sucedió después de la ley siguió engordando al, al grupo en la medida en que fue volteada la ley eh, y además durante apenas se termina de, de sancionar la ley clarín usa todo el poder judicial para cómplice para patear la ley durante años. Estuvo años y años pateando la ley. Y la realidad es que llegamos a hoy con conceptos muy antiguos. La idea original de Alberto Fernández de que la comunicación es un negocio es una visión muy sesgada y muy, muy limitada. Por lo cual, toda la experiencia que hemos vivido nosotros desde el despertar de, de la nueva democracia en el 83, el, las radios eh, comunitarias, pymes, piratas de, de, los, de los 86 en adelante, la, la que fue la única revolución en la comunicación que hubo, la, la creación de canales alternativos, todo eso fue una participación enorme del pueblo que decidió tomar en sus manos la comunicación. Con el desarrollo tecnológico, esa misma fuerza y esa misma sabiduría del pueblo y esa misma experiencia del pueblo, hizo que se volcara con la misma idea al, al sistema de Internet. Y así aparecieron los grupos de WhatsApp, los grupos de, de, de Messenger, lo de Telegram, de Facebook, Twitter, Instagram, que son enormes y poderosos recursos a disposición de cualquiera. Eso ha democratizado completamente la comunicación. Eh, en todo caso, el dinero de, lo, de las corporaciones se usa para vehiculizar en los medios tradicionales y también en los nuevos medios operaciones, que eso es otra historia, para eso se necesita dinero, la asistencia de, de los Cambridge Analyticas, y digamos una planificación de sabotaje que se verifica permanentemente en, en la actualidad. Todo esto de la toma de tierra, todo lo que digamos naturalmente hace la sociedad